Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El rector Oscar Alpa confirmó en Radio Kermés que la Universidad Nacional de La Pampa pagará el aguinaldo completo a la docencia en los primeros días de julio, haciendo un esfuerzo presupuestario. Vamos a liquidar, de acuerdo a como dice el decreto, ahora... El 30 de junio, inclusive vamos a tratar de hacer esfuerzo también, que, que nunca se había hecho, de poder pagar lo que corresponde la aguinaldo ahora el, el 30 de junio, y ayer en función de la información que teníamos, y conociendo y estuvimos haciendo la, las averiguaciones financieras con las instituciones financieras que, que se está manejando la, la universidad y un poco ya lo resuelto es que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 La Asociación de Trabajadores del Estado interpreta que la negociación paritaria con la provincia tiene puntos satisfactorios. La secretaria general Roxana Rechimón, de todos modos, advirtió en periodismo turno mañana sobre el impacto económico en el bolsillo de empleados y empleadas. Proponen un aumento del 12%, que es lo que fija el INDEP, a, a partir de empezar a cobrarlos en julio en tres cuotas. Una de 6%, una de 3% y otro de tres, claro, ¿6 en julio, 3 en septiembre? Seis? Sí, 3 tre... en septiembre y 3 en noviembre. Planteamos de que en esta propuesta no estaba este, contemplado ni el código 036 mm. que es el suplemento remunerativo no bonificable que se tiene que terminar de pasar al básico eh, que eso lo tenemos todos los trabajadores que dependemos de la C-43 eh, y es un acuerdo paritario que no se cumplimentó Y este, no estaban hablando de cláusula gatillo, que es algo a lo que este, nosotros de la mesa no vamos a renunciar. Es lo que no nos hace perder eh, contra la inflación. El presidente de la Fundación Chadilebú, Héctor Gómez, dijo en la mañana que Hermesera que la reunión del gobierno de Coirco este viernes va a ser dura. Es lo mismo de siempre. A Mendoza no le importa lo que le pase a los demás. Siempre ellos tienen su, sus objetivos marcados, con total egoísmo, y este es un problema grave, este, no solamente por el tema de la de del viento. Es un problema que en realidad nos habla de la psicología de cierta clase dirigente, este, donde no se piensa en el todo, se piensa nada más que en lo de uno. ¿sí? Entonces, eh, un país eh, tiene que ser solidario. Los integrantes de un país, que son las provincias, digamos, tienen que ser solidarios. La directora de Tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa, Guillermina Castro, saludó el impacto positivo que tendrá la ordenanza que condona deudas por depósito de vehículos involucrados en infracciones. Se condonan las deudas por guarda y estadía. Este concepto que incluye es la, la deuda por la hotelería o por, por el resguardo del vehículo que sea retenido de la vía pública por infracciones de tránsito o por haberse constatado su estado de abandono. ¿Hasta cuándo se condona la deuda? Es toda la deuda existente hasta la fecha de promulgación de la ordenanza. Lo que sí se les va a cobrar, lo no, que no queda exento digamos, de pago, es digamos, la tasa del servicio por acarreo, que es lo que nosotros cobramos por trasladar el vehículo desde donde es retenido hasta los depósitos de la municipalidad.